Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ta, sim, ming. Estas son las alellas del libro esclarecedor, el Corán. Tenar Ramos, oh Muhammad, parte de la verdadera historia de Moisés y el faraón, dirigida a los creyentes. El faraón fue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 Estás a salvo del pueblo injusto. Una de ellas dijo, Padre, contrátalo a tu servicio. ¿Quién mejor para ello que algún fuerte y honesto? Entonces, el padre le dijo a Moisés, Quiero darte a una de mis hijas en matrimonio, con la condición de que trabajes para mí durante ocho años. Si cumples diez años,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 Estas son dos pruebas de tu Señor para el faraón y sus dignatarios. Ciertamente, ellos son gente rebelde que se niega a obedecer a Allah. Entonces Moisés dijo: Señor, maté a uno de ellos y temo que me maten. Y mi hermano Aarón es más elocuente que yo.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 Y no estuviste en la ladera oeste del monte cuando encomendamos a Moisés su misión, oh Muhammad, ni fuiste testigo de ello, sino que te lo revelamos como evidencia contra las generaciones posteriores a Moisés que crecimos y vivieron muchos años y olvidaron los mandatos de Allah. Y tampoco vi viste entre los habitantes de Madian recitándoles nuestras aleyas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 Diles, oh Muhammad, traigan un libro procedente de Allah que sea una mejor guía que los mencionados para que puedas seguirlo si son veraces. Y si no te contestan, debes saber que solo siguen sus pasiones. Y, ¿quién está más extraviado que quien sigue sus deseos sin ninguna guía de Allah? Ciertamente, ¿quién está más extraviado que quien sigue sus deseos sin ninguna guía de Allah?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 No queremos trato con los ignorantes. Tú no puedes hacer que quien quieres acepte la fe, oh Muhammad, sino que es Allah quien guía a la fe a quien desea. Él sabe mejor quiénes merecen ser guiados. Y te dicen los idólatras de la Meca: Si siguiéramos la guía que nos has traído,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 para transmitirles nuestra revelación. Y solo los destruimos cuando sus habitantes son injustos, negando la verdad y desmintiendo a sus mensajeros. Y todo lo que se les ha concedido, oh gente, no es más que un disfrute efímero de esta vida y de sus placeres, mas lo que Allah reserva junto a él en el paraíso es mucho mejor y más duradero.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 Él está muy por encima de lo que le atribuyen los idólatras. Y tu Señor conoce lo que esconden los corazones y lo que manifiestan. Y Él es Allah. No existe ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada, excepto Él. A Él pertenecen todas las alabanzas en esta vida y en la otra. Suya es la decisión humana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 Ojalá tuviéramos tanto como lo que le ha sido concedido a Karun. Ciertamente es más afortunado, mas quienes habían recibido sabiduría dijeron: ¡Ay de ustedes! La recompensa de Alá es mejor para aquellos que creen y actúan rectamente, pero solo la alcanzan quienes son constantes obedeciéndolo. E hicimos que la tierra se tragara a Karun junto con su casa.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 Mi Señor sabe mejor quién está guiado, si ustedes o yo, y quién está claramente extraviado. Y tú no esperabas recibir el libro el Corán, pero te ha sido revelado como misericordia de tu Señor. No apoyes pues a quienes rechazan la verdad y no dejes que te aparten de las aleyas de Alá después que te han sido reveladas.